Esto, me imagino que muy emocionado, y ¿no? 50 años sí, de orquesta y volviendo a... Con la Quinta Sinfonía, que hemos tenido mucho éxito, conmemorando el 50 aniversario de la Orquesta Estable Municipal. Bueno. Para mí fue un honor muy grande de eh, poder recibir de las autoridades a la plaqueta que me ha honrado. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿y cómo, qué se sintió volver a a tocar a tomar la batuta y a dirigir a los muchachos? Me, me invitaron, como justamente hoy, hace 50 años, hicimos el primer concierto con la Orquesta Estable el 25 de mayo de 1961 en Sierra Valla. Bueno, pero digo, ¿qué, qué, ¿qué le pasó a usted? ¿Qué emoción tuvo este, al volver a dirigir la orquesta, no? Una gran de algún emoción, tiempo. sí. Hay que saber controlarlo. ¿no? Sí, sí, sí. sí, ¿El público acompañó? Ah, sí, extraordinario el público. ¿y cómo encontró la orquesta después de, sí, de algunos se, años? Se ha, se ha perfeccionado mucho. Que abordado estas obras tan difíciles como ver la cinta que realmente es meritorio. Yo la verdad que estoy muy contento con todos los músicos. Bueno. Y, muy, y muchas gracias a ustedes por, por darme esta oportunidad de llegar al público general. Gracias. Nosotros nos alegramos nuevamente de, de verlo arriba en el escenario este, y de disfrutar de, de lo suyo. ¿eh? Muchas gracias gracias. gracias.